molotof y ratia Salva de Socarría Estaba ahí. Programa de contrainformación Todos los domingos y lunes Tres a 4 y medio. en siento mami, ante su preso político con músico rico Miami. Para los sellos somos un quizás arresgado, lo que ganasen en ventas Molotov y ratia. Lestaremos las ruinas fruto del abandono. Despregás por ahí, valemos un poco. Te habrás que energía en aquellos lugares. Más buena asamblea a tiempo discusiones en los bares. Sí, pues que este todo programa vamos a dedicar hoy pues por ser el Día de la Mujer, pero que no solo tiene que ser un día, sino que tienen que ser todos. Así que vamos a dar por empezada esta nueva dosis de esta BAI, y que la semana pasada quería empezar con esa gran frase y al final me la olvidé, por favor. Empieza la dosis de estaba ahí. 25, 25, 25. de inmediato. Si les prohíbe interpretar esa canción sin los correspondientes derechos de autor. Los no son de nadie. Pues no cantamos nada. Seguro que yo los compondría mejor. Adelante, pero no utilicen la bemoi ni el sol. Esas notas son propiedad de Disney. Pues aquí ha quedado este tema de criatura de este nuevo vinilo que acaban de sacar que se llama verde y pues así vamos a dar ahora paso pues a las noticias Música Sí, pues que vamos a empezar con una noticia de Amadeu Casellas Que otra vez pues nos llegan noticias desde la cárcel Donde él pues ahora mismo está preso Pues eso, la situación actual con sobre los posibles permisos de Amadeu Casellas. Pues el día 10 de marzo se cumple el contrato de trabajo que tiene Amadeu Casellas en Brianch 2. Esa es la fecha estipulada en el acuerdo que llegarán tras la huelga de hambre para que comienza a beneficiarse de los permisos penitenciarios. A día 28 de febrero, Amadeu Casellas dice que todavía... No le han dicho nada sobre los permisos y salidas que pactaron y continúa diciendo que... Si sí, el día 10 no, no me han dicho nada, y el día 20, 25 inicio del... De... Bah, lo vuelvo a leer, perdonar ¿eh? Si sí, el 10 de... el 10 no me han dicho nada, yo el 25 inicio una nueva huelga de hambre. Pero esta vez ya no habrá ningún trato y, por tanto, no dejaré la huelga de hambre hasta que este este fuera de la cárcel además pues nos llega más información de la misma cárcel y es eh, en los 21 meses que lleva abierta la esta cárcel de bri 2 han producido 25 muertes dos eh, en la misma semana y en el módulo 9 unas estadísticas en el 2008 han muerto 83 personas en las cárceles del Estado español, o sea que la mayoría de en, en o sea que la mayoría en esta cárcel. Actualmente y desde enero el Cire no ha hecho cargo de los economatos de Brianchuno y Brianch 2, además de la de Manresa y la de Cuatro Camins. O sea, que a pensar eh, en ese cambio de gestión hacia el Cire, los precios de los productos son los mismos, igual de caros. Eso no varía. Así pues que con esta noticia de Amado Casellas, como siempre, pues informándonos lo que ocurre dentro de las prisiones y nunca mejor dicho, porque pues él lo está viviendo, ¿no? Y pues que mucha fuerza para este compañero, que seguro que en breve pues tendremos que luchar todos por él, ya que se lo merece Amado Casellas. Son muchos años encerrados los que lleva este compañero. El domingo 15 de marzo se va a realizar una marcha a la cárcel de Martutene, de Donosti. Ajuntándose a la campaña contra las cadenas perpetuas. Y de larga duración en solidaridad con los presos Egas Torlani en Italia las movilizaciones respectivas, tanto dentro como fuera de los muros, en toda Europa. Esta campaña empezó el mes de diciembre pasado bajo participación de 30 compañeros presos en las cárceles del Estado español, mediante ayunos y huelgas de todo tipo de luchas para las siguientes reivindicaciones derogación en las reformas penitenciarias y penales del 2003, es decir, entre otras cosas, menos restricciones en acceder a la libertad condicional y tercer grado más y más límite máximo en cumplimientos en 20 años. Derogación de la sentencia y aplicación en la doctrina Parrot, libertad de los presos con 20 años o más cumplidos, libertad de todos los presos enfermos de gravedad y erradicación de la tortura. Sí, pues que, como he dicho, el domingo 15 de marzo del 2009 a las 11 y 45 en Lapeadero de Loyola. presentación del dossier sobre diversos proyectos desarrollistas en Durangaldea. La presentación de este dossier un proyecto desarrollista que hay en Durangaldea, TAF, Canteras, Durango Besain y Soterramiento. tipos sí, pues que en el Ateneo la la Pecó la Pecó Pues el 10 de marzo va a haber esta presentación del dossier cuarto aniversario del colectivo Rosa Negra cuatro años sin callarnos cada semana tratarán un tema social distinto que culminará con un festival anticomercial y pues eso, nos presentan este lema de cuatro años sin callarnos y han pasado cuatro años desde que en el 2005 varios jóvenes de Iruñería eh, Frundón el Colectivo Social Revolucionario Rosa Negra. Desde entonces han sido muchas y muy diversas las actividades que se han venido organizando, todas ellas con un único fin, intentar concienciar y hacer partícipe a la ciudadanía de los problemas sociales que nos afectan. Y nos presentan el siguiente programa... Y las primeras jornadas que se van a hacer son Mujeres Libertarias, el, mar el martes 3 de marzo, proyección del documental de Toda la Vida, a las 7 y media en Sulbelch, la calle Curia 29 Bajo. El jueves 5 de marzo, coloquio sobre el colectivo Mujeres Libres y Mujeres Libertarias, que in intervendrá un ex militante de Mujeres Libertarias, a las 7 y media en Sulbelch. La segunda jornada se irá dedicada a la crisis financiera con el martes 10 de marzo proyección de la película El Concursante a las 7 y media en Sulbelch. Y el jueves 12 de marzo charla sobre el sistema financiero a cargo de Enrique Alarza a las 7 y media en Sulbelch también. Pues la tercera jornada será dedicada al HT Gelditu el martes 17 de marzo eh, habrá una proyección del documental Gelditzea Valdagó a las 7 y media en Sulbelch y el miércoles 18 de marzo habrá también una charla sobre la repercusión del TAF en Euskal Herria, a cargo de un miembro del HT Gelditu, el Karlaná a las 7 y media en Sulbelch <risa> La cuarta jornada tratará sobre la lucha social Y será el miércoles 25 de marzo Proyección del documental Iluminemos a la oscuridad Charla sobre la revuelta en Grecia En la que intervendrá una griega A las 7 y media en Sulbelch El viernes 23 20... 7 de marzo, presentación del anuario del 2008 y la web de Rosa Negra a las 7 y media en Sur -Belch. y después habrá picoteo Y para finalizar estas jornadas que van a tener lugar, como he dicho, pues en Nazarroa, el sábado 4 de abril, Festival Anticomercial con motivo del cuarto aniversario de Rosa Negra, celebración de cumpleaños de una queridísima persona en Iruña. Os ponen eso y ya nos informaremos más adelante. Hasta aquí pues han llegado las noticias de hoy de las mejores de la semana. Pues os vamos a poner el primer tema de hoy, aparte, bueno, el de criatura, pero vamos a poner el primero presentado y pues va a ser de la mano de un grupo de Barcelona que se llama Horror y con esta canción que se llama pues Anular la Libertad los llaman a alguno y otros eh, antiautoritarios, o sea que da igual uno que otro nombre. Así que con esta canción nos dejamos. Vaya temazo. Pues con este tema de horror que hacía mucho tiempo que no escuchaba y lo tenía que volver a escuchar. Y estábamos buscando ahí todo rápidamente la frase de la semana, que se nos ha ido también la frase hoy de la semana. Así que, pues con una frase de french Grill Passer, eh, pues que os vamos a decir ahora, que nos dice lo siguiente. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Nos ponemos otra canción de un grupo de Madrid, cantautor, de que se llama Corazón Negro, que aparte pues el cantante de guitarra de este mismo grupo es cantante de Lágrimas y Rabia, también nos puede sonar algo, así que pues esta canción que se llama La Cortina de Humo. Ocho horas de descanso, una mierda de jornal, tu trabajo para hacer. Los niños se morían, a llegar a la vez. No era gente de letras, pero podían comprender ya a ese hombre le faltaba corazón. Les veía como a bestias y les trataba peor. Que nadie moriría, se está a la mesa del ladrón que nada habría frío si todos vivían otra vez el día dice con la democracia, vamos, ya le va ya le va este papel, botame, botame te escucharé, ya no estamos frente a frente a Dios, nos estamos treinta frente, ya yo cada vez pasa, tras la cortina de humo treno ycosillas masa. Oh. Mira sigue siendo dos. 200 años nuestras herramientas han cambiado, nuestro consumo ha aumentado considerablemente. Ha llegado pues también la hora de dar un poco de información sobre el programa estaba y Molotov Irratia. Y pues vamos a comenzar diciendo la página web de Molotov, molotovirratia.com. El teléfono del directo es 943-556-346. Por si queréis preguntarnos algo, queréis sugerir o, quién sabe, a lo mejor tenéis una pregunta clave para nuestros siguientes entrevistados que son COP. Así pues que si alguien quiere participar, ya saben, 943-556-346. Nuestra página web, que a pesar de no llegar casi a un mes, ya tiene 400 visitas, así que muchas gracias a todos por visitar nuestra podcast blog, llámalo como quiera, que es el siguiente, es tabai.wordpress.com. El nuevo blog podcast también de Molotov y Ratia, que va en Chegando Motores, es molotovirratia.wordpress.com. Y eso, esto es Molotov y Ratia desde la frecuencia modular 91.8. Lo que estáis escuchando es Songo, un grupo valenciano, se llama la canción Convertidos en Arena. Y bueno, pues como es el Día de la Mujer, vamos a dedicar un poco las canciones que vienen siguientes pues con grupos que canten mujeres o participen mujeres. Y pues que os dejamos ahora también con este tema de BKC. La canción se llama Te cuento mi parte. Y por cierto, son de Madrid. Eh Rivas. Pienso que te hace pensar que estás por encima del bien, por encima del mal. Te alimentas por actitud, cuando con actitud me miras mal porque no soy como tú. ¿Quién dijo que el rap era un deporte de embachos? ¿Quién dijo que yo solo valgo algo cuando salvo pillar gacho? Esta mierda la tacho Yo ando agacho la cabeza con Da porque rimo como un tío, aunque tengo tetas. Ja. ¿Y a mí qué coño me importa dónde las la metas? Y el tamaño de tu trancaña, las troncas que te aprietas si no me respetas cuando canto porque no me juega nada entre las piernas, nada entre las piernas. Suda tu actitud con medidas de fuerza, me arriba fiera fino tiro, gana que te enteres de que mi destino y mi valía puede ser el rap. No necesito de un capullo para inventarme poesías Es la verdad, lo digo Hay días en que creo que esta mierda va a cambiar Y luego escucho las paridas que opinas Y me entran ganas de gritar, dar, darte Y ahora prefiero contarte que aquí estamos Un paso atrás lo damos y más lo tragamos La mirada firme de frente siempre adelante Aquí seguimos como antes dando el cante Dando el cante Prefiero contarte que aquí estamos Un paso atrás no vamos y más no tragamos La mirada firme de frente siempre hacia adelante Y seguimos como antes dando el cante Dando el cante ya no estoy de coña esto no es una broma no somos mujeres de goma nos imponemos rectas sin dejarnos machacar por la educación sexista ya está bien de aguantar esta cruda realidad la podemos cambiar con mujeres como tú dejar de lado el tabú buscamos lengua con calidad riqueza mental no más signos de machismo ni siquiera en tu léxico sabemos esto Estamos atacadas cada vez que dices tu sexo Es verdad que estamos aplastadas Mujeres en el olvido del olvido Ahora empezamos a hablar, el cambio está abierto ya Guerra de reforma, la mujer viene a tomar su propio lugar Así que escucha ya, nuestras voces tan violentas Al que haya la desigualdad Yo siempre represento el despertar violento A través de este que con me peto, me peto De arriba abajo, parto y reparto Estas rimas positivas por dejar tu lengua el poder en mi mano, no lo ves, el micrófono, uso para decirte que no quiero ni un abuso, rapeando yo te asusto, uso para decirte que no quiero ni un abuso, ni un abuso, siempre querido tumbarte, ahora te cuento mi parte, esta es mi forma de darte, mi gente sabe atacarte, no me importa tu muerte, siempre gasto tu suerte, quiero verte de frente, darte un golpe bien fuerte, siempre he querido tumbarte, ahora te cuento mi parte, Malvaje, ataque y fusilaje, nuestras rimas con linaje, no hay Dios que nos rebaje, no, porque no hay, Dios, no, hay Dios, no hay Dios. Bueno pues hasta aquí este tema de BKC, como ya ha dicho este grupo madrileño desde Rivas. Pues ahora también nos vamos a dejar con otro tema de que viene pues desde la ciudad condal de Barcelona y pues son de capaces también con una chica pues a las voces y pues con esta canción que se llama De restless breed pues ahí con ese punk rock acelerado pues venga de capaces <risa> yo, pero me he equivocado y no cantaba las chicas así que voy a poner otra canción de Capaces, porque no es lo mismo de Capaces con esa voz que con la otra voz, te lo digo así que, no sé sí. si, eso es dale al play y agarra Bueno, bueno, que aquí tampoco cantar chica. Yo no sé qué pasa con este vinilo, que hacía tiempo que no lo cogía, pero bueno, qué te digo hoy que ponga una canción de Capaces. Que además, si miras la contraportada de esta, pone vocals y sale la martillo, como le llaman. Y no puede ser, no puede ser esta Así que antes del programa os pongo una canción de Capaces que cante la chica. Pero ahora vamos con una otra canción de Escapa Rapid, pues muy mítica que se llama Que empiece ya y pues eso, que trabaje el rey. Bueno, bueno, pues que entre nuestra búsqueda en el vinilo, que tendría que cantar una mujer, no canta en todo el vinilo, a pesar de salir ella como vocal ahí. O sea que yo ya te digo, buscaré mi otro vinilo y lo lo traeré aquí. No puede ser esto, os he prometido aquí que os iba a poner y no suena la voz. Y que me perdonen aquí, vívate Andiscac, porque madre mía, o sea, a pesar de conocerlo y de regalarme ese vinilo de, de Capaces... No puede ser, esto no, no soy capaz de permitir esto. Se llena de rabia y empieza a luchar. Sí, pues que os dejamos con esta gente de Europa, que a pesar de que canten en castellano, pues son de el norte de Europa, alguna alemana, otra de Australia, hay de Austria, o sea, que pff, hay de todo aquí. Así que pues arrapiáte, arrapiáta darles duro. Lo que que ven, para que podrían comprender lo que nos están echando es pura mierda, pero de lejos y sí, por telecomando. Levanta tu culo y empieza a darles duro. Levanta tu culo y empieza a darles duro que acá estamos Ca día crece y crece y crece siempre esperando que otros cambien lo que hay lo que hubo también. estoy cansada de esperar pero no sin esperanza mucho tiempo con el pensamiento que algo avanza que algo se podría organizar y todo junto de nuevo podamos empezar harta de las mismas discusiones lo que yo quiero son acciones, reacciones oposiciones las fuerzas de estados que nos trata como tarados somos capaces pero aún no nos hemos dado cuenta nos necesita para que funcionen sus cuentas contándonos cuentos somos sus juguetes en justo esos momentos nos levantamos de esa frustración y de la tener dirección alienación que nos quita de lo en que estamos en un camino más sincero, entre nosotros y con tú mismos, todos juntos, contra el Estado, y hay el capitalismo. ¿Pa' qué tener miedo de perder algo que nunca tuvimos? Hagámonos cargos de nuestros propios presentes y futuros, cazando los muros y los culas, los que creen que somos los muros, que se cargan todo el trabajo quieren estar arriba y nosotros siempre por abajo es posible que nadie o muy pocos comprendan los dolores de la gente son los productos que los ricos alimentan nos levantamos de esa frustración y de la dirección alienación es difícil romper las cadenas para la gente que cree en las fuerzas del sistema que te infiltran la idea de que todos aprovechan una de las ilusiones proclamadas son las posibilidades iguales para todos y todos pero abre los ojos siguiendo así yo no veo solo rojo, veo negro, veo gris no hay solo la pobreza material lo peor es la miseria mental y que tú y yo y cada uno se tiene que preguntar cuánta de esa pobreza vamos a aguantar hasta cancelar las mentiras que les pusieron a todos desde el día que nacieron y comer y café Y pa cagarte deja en paz tu puto jefe Porque es el que gana los millones Rompendote lo huevo y los cojones Comenzamo a comprender, acá no hay nada de perder En esta puta sociedad de lujo Quisiera ser una bruja pa ponerle magia a los ciegos que ven para que podrían comprender Lo que nos están echando es cura mierda pero de lejos De comando, levanta tu muro, y empieza a darles duro, ya levanta tu muro, y empieza a darles duro, que acá estamos frente a un muro que cada día crece y crece y crece. Bueno, bueno, pues ya estamos llegando a la última media hora, casi media hora de programa. Sí, pues que os vamos a dejar con un último tema de Fat Fizz, que ya os pusimos la semana pasada, pero que hoy os traemos otro tema de este mismo disco de sacado el año pasado, y pues que se llama Chántate, con ese sampleo de versión de Cop, justamente con la entrevista que tenemos justo ahora. Así que, Fat Fizz, achántate. Atrás de aquí mamonato, le diste a su pasado el esquinazo, hay unas vastitas tu brazo, esquinazo de 3 al cuarto, bandera española adorna tu cuarto. Atrás de ti, mamonato, le a su pasado el esquinazo, hay unas vastitas tu brazo, esquinazo de 3 al cuarto, banderas españolas adornan tu cuarto. Vas caminando por la calle sin preocupaciones, rascando tus cojones, crees que todo está en su sitio, pero no te confundas tío, aquí abunda la basura inmunda y el hastío, aquí la democracia es bastante rancia, unos mueren de sed mientras otros, sus sed sacian, ya se me cae la cara de otra ver cuenta verde le votas al PP y el PP trae la muerte. Grandes lagunas en tu mente se hacen fuertes y no te dejan ver como eras antes Ya no respondes ni replicas ni te quejas, has olvidado a tus colegas presos entre rejas Cenas almejas, estás del otro lado, has renegado a tus ideas contra el orden del Estado ¿Cómo has cambiado? Votando al PP, quien te ha visto y quién te ve? Por eso yo te digo, achántate Atsantate de aquí, mamonazo Leiste a tu pasado el esquinazo Hay una esvástica en tu brazo Esquinazo de 3 al cuarto Banderas españolas adornan tu cuarto Atsantate de aquí, mamonazo Leiste a tu pasado el esquinazo Hay una esvástica en tu brazo Esquinazo de 3 al cuarto Banderas españolas adornan tu cuarto Joder! Estoy todo el día flicando Estoy viendo el reflejo de tu imagen en la de Franco Te veo todo el día criticando y tricotando La marca de tu culo en un sonfato dejando Amigo, amigüedad, es realidad, es facilidad Falsedad, conformidad, falta de ambición Es sumisión, es asimilación Otra canción de revolución en tu habitación Suena Sigue retándole a la Virgen al Espíritu de Blanco Rogando con tanto falso llanto te vuela el canto Recuerda que no eres ningún santo. Que no te engañen las noticias ni el puto mayor oreja. Que no te engañe el teleberry, usa tu cabeza. Haremos la revolución desde las cuevas. Pon el puño arriba y grita junto a mis colegas. Adlántate de aquí, mamonazo. Le a tu pasado el esquinazo. Hay unas basticas en tu brazo. Esquinazo de tres al cuarto. Banderas españolas, adornar tu cuarto. Achándate de aquí mamonazo, le diste tu pasado el esquinazo Hay unas esvastita en tu brazo, esquinazo de tres al cuarto Banderas españolas tu cuarto Ahora vas con los fachas del barrio de seis pesetas Menudo disco de payasos y de mayonetas Pasando de los que le dan cañas, valla, leña al fuego Te y te juntas con maquinero Corre, vete en marcha, achándate No puedo creer que te hayas convertido en facha Achándate fuera de aquí, al de mendic Eres del Madrid, viste de la Leti Achanta cuate, éstate al remate Botas al bebé, ya no quiero ser tu amante No puedo creer lo bajo que has caído Hijo de puta, estás sentado en mi sofá rasgándote el ombligo Atlántate de aquí, mamonazo Le diste a tu pasado el hay Ayunas básica en tu brazo Esquinazo, de 3 al 4 Bateras españolas adornar tu cuarto Atlántate de aquí, mamonazo Le diste a tu pasado el hay una básica en tu brazo Esquinazo, de 3 al 4 Todo, banderas españolas a don Bueno, bueno, bueno, hemos llegado ya a la última media hora de programa casi. Uno ya está nervioso con esta entrevista, un poco acojonado, pero bueno, no pasa nada aquí. Y ahora mismo está sonando Cop, guerrilla de la comunicación, su último disco Nostrat. Y vamos a hacer ya la llamada telefónica, así que os dejamos un poco este tema y estamos con Juan Radekopp. Ya estamos con cantante de, de cop juanra Hola, buen día. ¿Me escoltas? ¿Me escuchas? ¿Me escoltas? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí yo sí. Yo a sí, sí, ti sé que te Vale, vale. Ahora ya, ya, ya podemos empezar aquí la entrevista. Y bueno, pues si te quieres presentar un poco... Y toco el grupo de Cop Vale, y pues eso, que el grupo comienza sus andaduras Pues en principios del 92 Esa gran gran año en Barcelona, ¿no? Por desgracia Bueno, en el 92 empezamos Spirit Claro, eso fue el, los principios de Cop, ¿no? Por decirlo Sí, era, era el origen O sea, primero fuimos Spirit Que estuvimos pues, desde el 92 hasta finales del 97 y principios del 98 que hicimos como la gira de, de despedida ¿Mm? y de ahí tres personas de Spirit decidimos continuar eh, con un proyecto musical nuevo y nació COP. Eso es. ¿Y eso es en el año? En el principio del 90, o sea, cuando acabó Spirit fue en principios del 98 y empezamos en el 98 COP. Estuvimos durante un año trabajando los temas nuevos y... ¿Mm? y solamente hicimos un concierto eh, en que, bueno, nos llamó una gente de una casa ocupada de, de Terrassa, nos llamó Sigor La Redonda, que ahora está ¿Preso? En, en Albacete, preso cumpliendo condena de nueve años, nos llamó mm. porque habíamos ocupado un centro social nuevo y que les hacía mucha ilusión que el primer grupo que lo estrenara fuéramos nosotros. Mm. En principio teníamos previsto no hacer ningún concierto hasta que grabáramos los temas, pero bueno. Al final somos todos un poco mm. sentimentales y cuando nos piden una cosa así con tanto con tanto cariño, digamos, y con tanto contenido político, pues al final dijimos, bueno, pues vamos y tocamos ahí. Era un centro social muy pequeño, el Cork 3, que... Sí, que hace nada también tuvieron juicio. Tuvieron, el, tuvieron el, el juicio y salieron absueltos los, los 26 encausados. Mm. Y bueno, fue un concierto todos los que estuvimos allí lo recordamos como muy emblemático. Esa es, sí, sí, si yo estuviera seguro que lo recordaría ahora mismo. Estaba Laura Riera que todavía sigue presa también hasta el 2010. Si no me equivoco Laura y Sigor eran son compañeros y hace nada, tuvieron un hijo, ¿no? También no, mira eh... Sí, y Laura son, de, son los dos de Tarrasa, pero los que son compañeros son Laura y Diego. Eso es, Diego, es Laura. Diego Burría, que también está preso. Y sí, hace un año y dos meses tuvieron una criatura. Eso es. Enhorabuena para ellas. Oh, pa ellas. <risa> pues sí. Pues aparte, pues esos principios también, en, en conciertos y así, eh, siempre se ha sabido que COP es un grupo no solo en el ámbito musical, sino que también quiere abarcar lo que es todo el tema de político, ¿no? Dentro de la música, ¿no? Entonces, eh, esa época es la que más vivisteis eso, ¿no? Bueno, Cop siempre nos hemos definido como un colectivo político. ¿Mm -hmm. Decíamos que a, utilizando nuestros medios, que en este caso era la música, lo que hacíamos estrictamente era trabajo político, apoyar a, a, a Bueno, apoyamos a todo tipo de, de colectivos políticos y ¿Mm? definimos perfectamente el, el mensaje político que se basaba en, en los ejes del internacionalismo, de el apoyo y la solidaridad a todas las causas revolucionarias, en estar al lado de los movimientos sociales y el, no sé, digamos el remarcar el, la lucha de los, de los pueblos que, de, que reclaman su derecho a toda Claro que sí, porque aparte es eso, ¿no? Es en vuestras letras, desde buen principio, eh, nunca... es que no sé cómo decir la palabra, ¿no? Pero es como decir eh, tanto gente con ideales anarquistas como comunistas, ¿no? O sea que... Es lo bonito, ¿no?, que ha hecho COP, creo yo, que nos ha juntado un, todo, un poco a todos, ¿no?, los que estábamos luchando ahí, ¿no? Yo creo que eso un poco de la herencia de, de Spirit, ¿eh? porque Spirit, por ejemplo, que empezó en el ámbito de, punk. De, las, de, las, de, las, de las casas ocupadas, los centros sociales, los gazteches, en el movimiento más libertario y autónomo, claro. la música era mucho más radical... A finales de, de de la existencia de Spirits hacia el 97 empezamos a abrirnos con un mensaje más internacionalista y y de unidad entre unidad revolucionaria entre bueno, pues eso, autónomos, libertarios, ocupas, antifascistas, independentistas. Claro, que no haya diferencias, ¿no? Que Entonces, como Spirit empezó a trabajar desde ese ámbito y en esa plataforma, eso fue heredado de de COP y evidentemente COP ya dimos ese paso, o sea, ya ya nos definíamos como internacionalistas, como independentistas y como grupo de apoyo siempre a los movimientos sociales, pues desde el feminismo al antifascismo, pasando por el anarcosindicalismo, el sindicalismo horizontal, bueno, de, de todo tipo. Todas las corrientes revolucionarias pues que abarca la izquierda, ¿no? Así por sí, decirlo. Sí, sí, desde un punto de vista... Anticapitalista. ...surgente. Estaba muy de acuerdo y sabía que me ibas a responder algo así. Me he quedado contento con esa... Pues aparte, o sea por eso quería también comentar ahora ¿no? que habéis conseguido cosas... ¿no? que Un grupo, como estábamos diciendo, política eh, político-musical, ¿no? Pues en por ejemplo aquí en Euskal Herria, en el Cartaz Una Eguna del 2000... Pues la banda tocó para 15.000 personas, que se dice rápido, ¿no? Pero ¿qué se siente al tocar ante 15.000 personas...? Pues era nuestro primer concierto, así un poco inmenso y nosotros tensos llegamos, pero no no tanto como por el hecho de tocar delante de, de tanto número de personas, sino por el claro, no, tocábamos acompañados de no recuerdo si eran 30 o 40 bandas, o sea, una barbaridad, claro. to tocaba todo el mundo. Todos los todos los mitos que tú tenías o con o con todas las bandas que habías crecido que habían sido, digamos, Tu, tu propia banda sonora o la banda sonora de de, de, tu, de tu entorno estaban allí tocando y, y bueno, no sé yo, yo aparte de Neugo Riak que no tocaba porque todavía no habían ganado el tema que es de, de Garindo aparte de Neugo Riak pues había, estaba tocando con todas las bandas con las que yo siempre había soñado tocar y, y la verdad era era muy impresionante luego subes al escenario y ves que está todo el mundo y que están ahí entregados y que no sé Siempre, siempre te anima mucho ser un grupo que canta en catalán, también hay canciones en, en herdera, en castellano, pero que básicamente son en catalán y que está ahí la gente en Euskal Herria entregada, sí, es, es un subidón de energía positiva desde, desde luego, y luego eso, que estás en el escenario y ves que empieza a subir gente pues con pancartas, hacer las la reivindicaciones y que convierten tus canciones en, en suyas y que los temas se convierten un poco en en voz del pueblo se sí, claro. Podríamos ¿no? sí, podríamos poner el ejemplo, ¿no? Pues de los cantautores hace muchos años, ¿no? que era himnos revolucionarios, ¿no? que cantaban a la gente, ¿no? pues sí, en las cantinas. Sí, desde desde Víctor Jara a, a luego los catalanes y los vascos, pues bueno, de de, de canción de autor así de Euskaleria uh. tampoco conozco mucho parte de los clásicos, pero bueno, claro. de aquí de Cataluña pues Lluís Llach y toda la gente que Bueno, la... o vidim si Que Ovidi Munyó sobre todo, ¿no? Sí, Ovidi Ovidi Ovidi. Munjo, pero ha sido como el gran olvidado de, de todo el tema. Siempre ha sido, en su momento fue muy minoritario, fue una persona muy minoritaria. También él militaba en el PSUC, que no era en un ámbito así tan, digamos, tan revolucionario, pero tenía una formación política muy muy extensa y muy muy, muy eso, muy de estar al lado del pueblo. Pues sí, digamos que el, el, el concepto este de cantautores, de... Cantautor no tanto de vanguardia de que ellos indican el camino, sino que de que ellos forman parte del camino, siempre ha sido algo con lo que con lo que hemos crecido, con lo que hemos crecido todos Paco Ibáñez y sus grandes sus grandes eh, canciones musicadas de los poemas de León Felipe, de Rafael Alberti, etcétera. Siempre han sido sí, un poco de un poco de guía del concepto. Claro. Y aparte, o sea, no me quería todavía todavía ir del tema de lo de las 15.000 personas que también tocasteis en el Palau San Jordi, ¿no? Que, bueno, eh, fue más difícil seguramente lo de que os vieran 15.000 personas en Euskal Herria por las letras, ¿no? Pero también fue muy fuerte, ¿no? Para vosotros también que luego se volviera a repetir y tocaréis en el Palau San Jordi con 15.000 personas delante, ¿no? Sí, pero eso, bueno, eso fue diferente porque era el aniversario del periódico Abui y entonces lo que hacían era un poco de de mezcla de, o sea, ellos lo que pedían era que hiciéramos duetos, entonces que una banda invitara a otro artista y que hicieran algo especial para ese para ese concierto. Entonces nosotros tocamos, pero digamos que las, las 15.000 personas no venían a verlos. Claro, claro, vale, vale, vale. Pero it's... bueno, aún así fue fue bastante ...potente porque bueno pues tenía todo el apoyo institucional de la generalitat entonces estaba TV3 emitiendo en directo en televisión española el canal 2 de, de cataluña también emitía en directo eh, en catauña radio todos estaban emitiendo en directo no, claro, entonces, o sea, pues, que... el primer tema que, que hicimos fue el no te rindas y por entonces bueno Pepe Rey había tenido otro de sus muchos problemas legales habían cerrado versacha y ...y nosotros habíamos conseguido burlar la seguridad... ...y unos compañeros habían entrado con unas pancartas... ...denunciando la eh, el, los cierres de los, de los medios de comunicación en, en Euskal Herria... ...como una falta de democracia real... ...y como era directo, las cámaras de televisión no supieron qué hacer... ...y enfocaron directamente al techo... ...entonces yo creo que, que quedó bastante más patético su, su intento de, de censura camuflada... ...porque claro, todo el mundo estaba viendo que mientras tocaba una banda... Eh, enfocaban al techo y aún así continuaba la, la música en directo claro, pero claro. bueno, eso es lo que les pasa claro. a los politicuchos que luego se quedan siempre con el culo al aire Vamos a continuar también por una de las partes que ha significado también mucho para Com ¿no? y sobre todo pues para ti no que el, el concierto del 10 de septiembre pues en la Sala Rasmataz que tocabais con Fermín Moguruzano sí. y eso pues se aparecieron en los medios de comunicación burgueses pues tu búsqueda y captura acusándote de colaboración pues, con el comando de Barcelona ETA, ¿no? ¿Y sí, eh, cómo no, lo viviste, es eso? Es que... Pues lo viví enchopinado, como muchos otros, otros compañeros, no sé. Claro. El, el, el tal decayó el 24 de agosto y yo ya desaparecí por entonces. La, imagino que la estrategia de la Guardia Civil era no, no filtrar la noticia para ver si yo bajaba la guardia o yo volvía a mi vida cotidiana, pero claro, yo ya sabía que que eso era que eso era imposible. Entonces, eh, los compañeros de COP eh, evidentemente no tenían ninguna noticia mía. Eh, yo estaba en los subtúneles de la clandestinidad y, y COP eh, tomó la valiente decisión de de rápidamente ponerse en contacto con diferentes compañeros que subieran al escenario a cantar las canciones que, que yo no podía. Entonces, bueno. bueno, evidentemente yo no estuve en ese concierto, pero todo el mundo habla de él como, como un, más, que, más que un concierto, un acto cargado de un simbolismo muy muy intenso. Entonces, el hecho de que otros compañeros estuvieran cantando canciones que yo no podía estar porque, evidentemente... en eh, la Guardia Civil y todas las fuerzas de seguridad están tomando medidas de seguridad alrededor del Renataz altísimas, pues eso confería, no sé, algo especial ese concierto, que yo no pude vivir, pero que la gente me ha contado como algo difícil de olvidar. Sí, porque o sea este concierto, como he dicho, eh, no sé en qué fechas eras, pero bueno, eh, al pero final del 2001, ¿no? Y en enero del 2002, pues, eh, los medios de comunicación también burgueses confirmaron tu detención, pues, en territorio holandés. Sí. Y a partir de ahí, eh, pues, nos sé, explícanos también un poco eh, cómo fue, pues, COP, aparte, pues, sin ti, tú ya preso, y cuánto tiempo ha surgido que tú has estado preso y todo. Bueno, yo caí en, eso, pues, como has dicho, en enero del 2002 en, en Holanda, y entonces claro la, la vida de cop eh, desde que yo me marché, quedó un poco en, en standby o sea un poco a, a la expectativa de, de las noticias porque bueno claro, yo, la, la verdad es que el papel que yo ejercía era relativamente importante aunque quede un poco pedante que lo diga yo y, y era difícil buscar otra persona que, que lo pudiera que lo pudiera suplir entonces Un poco cuando yo cuando yo caí detenido, pues hablé con el resto de la banda y tomamos la decisión de en momentos puntuales que se decidiera que la COP tenía que salir al escenario para de, dejar o decir un mensaje concreto, pues que se buscarían diferentes personas que, que colaboraran. Entonces cuando, cuando yo caí, una de las cosas que hizo la banda fue venir a dar un concierto simbólico solidario delante de la delante de la cárcel en la que yo estaba confinado, que era VUG, y bueno, evidentemente no pude escuchar nada porque yo estaba en, en una unidad, le llamaban EIBI, que era, tenía todas las medidas de seguridad posibles y, y no no pude escuchar nada de lo que de lo que hicieron. Luego sí, hicieron, o sea, bueno, estabas bueno, en regimiento FIES, ¿no? Bueno, no era, bueno FIES es una cosa que es el fichero interno de... Es especial seguimiento. De Allí yo estaba calificado como uno de los 24 presos de, de Holanda con más riesgo de fuga. No sé por qué me aplicaron esa etiqueta, pero bueno, era un régimen un poco más complicado y estricto. Tenía mm. una hora de patio, no podía ver a nadie, a las visitas me llevaban en una furgoneta dentro de la misma dentro de la misma cárcel y no podía recibir cartas tampoco, no. Bueno, recibía las cartas pero evidentemente pasaban todas las medidas de seguridad. ¿no? Claro. Lo que no podía al principio era recibir el gara, tampoco podía tener eh, música en la celda, luego todas esas cosas fueron las, fui, las fuimos ganando judicialmente. Sí. Entonces, a, a finales de, de, de la primavera, o sea, sobre junio del 2002, se hizo un concierto solidario muy muy grande en, en Girona y la banda volvió a aparecer con con otros músicos en 2006 volvió a subirse al escenario eh, bajo el nombre de Conflict Band y luego la idea que nosotros teníamos prevista porque era bueno cuando cuando Le Racoon estaba ya preparando el, el tema de la tregua y, y yo bueno, consideré que que Cobb tenía un mensaje especial para decir en en aquellas coordenadas y tratamos de que de que el disco saliera... Fue cuando grabamos el Nostrad y tratamos sí. de que el CD saliera en septiembre del 2006, pero... bueno El final, 11 de septiembre, el, ¿no? Justamente lo queríais sacar. Sí, pero al final, bueno, se alargó porque, claro, yo trataba de que el Ministerio Interior y instituciones penitenciarias no supieran que estábamos planeando sacar ese CD. Y entonces con las medidas de FIES que tenía en la, en la cárcel en la que, en la que estaba aquí en Zura era bastante complicado burlar toda toda esa seguridad y sacar todo el concepto y la información para afuera y que los músicos pudieran pudieran trabajar entonces a la final se alargó y el CD salió en febrero del 2007 mm. que ya era, era un poco tarde porque bueno el, el gobierno no estaba cumpliendo eh, los pactos que tenían sobre sobre la negociación y, y ya empezaba a estar un poco todo cuesta abajo Claro. Y, y esa fue a... un poco toda la línea de trabajo que, que hizo la banda mientras yo estaba mientras yo estaba en la cárcel. Yo salí uh -huh. en mayo del 2007 y entonces empezó un nueva, una nueva fase una nueva etapa. Una nueva etapa en Cob. Claro, porque aparte de la etapa esta que estábamos diciendo de vuestro disco Nostrat, que es lo, ul, lo último que ha sacado la banda con sí. pues eso, han tenido varias colaboraciones Aparte pues de sustituirte a ti pues, en las voces, porque en ese momento, como decías, estabas preso y era Lucifer de Curalla, ¿no? Sí, eso, bueno, quiero, quiero remarcarlo en especial porque Fernando de, de Curalla hizo un trabajo impresionante, no solamente a nivel musical, porque, bueno, él, él es de, de Aragón y ya sabéis que lleva unos años viviendo en Euskal empezó a cantar en Curalla, ha aprendido euskera para hacerlo, habla perfectamente euskera... ...y aún así no tuvo ningún problema de aprenderse las letras en catalán... ...cantar las, los temas de copa en catalán... ...y luego hacer el, el esfuerzo técnico, el registro con el con el que cantaba... ...o sea, mí me pareció impresionante su buena voluntad, su buena predisposición... ...todo el, el empeño, el cariño, la militancia política como compañero... ...como KIDE que, que, que implicó en, en ese proyecto, ¿no? O sea, yo estaré eternamente agradecido por todo, todo lo que hizo Fernando Curalla... Y luego hubo también muy remarcable el, el, el, el trabajo y el esfuerzo que hicieron otras bandas versionando, versionando temas de cópker. Digamos, era como la segunda parte del, del CD nostril. Eso es, porque a ver si puedo decir todas, se eh, colabora Berricha Rack eh, con la canción pues de Solsa del Pobla, Salva al Pobla. Inmensa versión. Eh, eso es, me encanta, sí, sí. Además, un, por cierto, la tocaste, estuviste tú cantándola en Chosnas de Gasteiz, si no me equivoco. Chosnas de Gasteiz y luego en el concierto de Piratas de Donosti. Joder, y yo no, no estuve, yo quería verlo eso. Claro, pues estuvo bastante potente en los dos sitios. O ¿eh? tanto, bueno, el de Gasteiz está colgado en YouTube. Ya, ya, por eso lo vi al cabo de dos días y dije, si ¿sí estoy en Gasteiz si sí. no lo he visto, joder. Ahí debió ser un vídeo y claro, hoy en día con la tecnología cualquiera te graba con un teléfono móvil o una claro, claro. foto. Vale, pues cuatro imágenes en el vídeo y, y lo colgaron en YouTube y luego el, el de Piratas de Onesti también fue inmenso, ¿eh? mm. fue muy, muy potente ese, ese concierto, tocaba, bueno, tocaba un grupo primero que no recuerdo quién era y lo, luego Tsayaki y Berricharrac, claro, mío fue mm. espectacular. ¿eh? Aparte aparte de eso, eh, Banda Basotti también colaborando. Banda Basotti desde, desde, desde la roba más antagonista también haciendo la versión de Uchiha. Eso es. Y Revolta 21 también un grupo Un grupo de... Bastante de aquí, joven, Canerán, ¿no? Sí, de hmm. PNDES. Hmm. Eh, luego, tipo así... Tipo así que hacían la versión de los clásicos AKK, AK, bueno, HHH, claro. de, de Bañolas. Claro, esa bandaza de hardcore. Bandaza de hardcore que, que nos marcó a... ¿A que todos. marcó a todos, a menos <risas> a la generación de los principios del 90 estábamos... Bebíamos todos de la misma fuente. Joder, sí, con esa además versión muy buena de Camiral, ¿no? o sea sí, Que mítica. Que es la versión que ellos hacen de, de una canción popular también, así un poco de, de origen cumbayán. Claro, sí, sí, cumbayán. Total, pero va rápido. Eso es luego Xema, Xerameca Tiquismiquis. Xerameca Tiquismiquis hacen una, la versión... De Freedom. De Freedom, la versión electrónica de Freedom. Luego el Merei, que es el DJ de, de Pirates. Pirates. Son System también hace otro, otra remezcla de golpe radical, y luego están Boycott, tipo Isis, y el cantante Bultor, sí. que hacen la versión de, de Salojo, son distúrbidos. Y África, pues también. Hay África, claro. bueno, sí, es que África hace el tema Isocha, ¿Sí? que es un tema que ya salía en el ofensivo, o sea, lo que hacemos es recuperarlo, ¿eh? Claro, claro. Pues sí. Y, bueno, yo te quería hacer una pregunta, que no, yo, es que cuando la pensé, dije, bueno, a lo mejor le sorprende y todo un poco, ¿eh? Porque, claro, o sea, yo... Me gusta napaldit y claro, yo cuando escuché la canción de No sé si a Mike, luego al escuchar la de napaldit digo, un, es que no sé si sabes qué canción te estoy diciendo, pero es que dije, pero si Por está. Sí. Y yo decía, ¿por qué me gusta tanto esta canción de Napaldead? Y si me suena de algo, claro, sí. Es que... Sí, es una versión que hicimos de, de Napaldead. O sea, Napaldead es un grupo que habíamos escuchado nosotros más en la época de, de Spirit que de Cov. Claro. Siempre habíamos considerado que Napa de Ant eran como el, el punk del death de, de metal, o sea, la gente con más actitud punk del death de metal y, no sé, pues el tema ese era un poco como como la, la, la fiesta. Nosotros lo consideramos como un, te, como un temazo. Es entiendo. que es un temazo, es, es que ese tema, ¿sabes? Y pues es a no, ver, que... senarlo, qué hostias. Y, y, bueno, sacamos la letra… Un poco basada en la película de, de, de Hit, en la, en la escena de Al Pacino y Robert De Niro que se, que se encuentran en la autopista y que Robert claro. De Niro le, le vacila a Pacino le dice, sí, sí, no te preocupes que sé quién eres estoy dispuesto a lo, a lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Pues un poco de, de esa escena de la película sacamos eh, la letra y, de hecho, el sampler que ponemos al principio es el es de esa película, la conversación de, de Robert De Niro y Al Pacino. Claro. Y aparte de eso... ¿Colaboraciones así o temas que hayan surgido otras bandas también tenéis, no? Sí, en, bueno, colaboraciones tenemos la de, en, el, en el primer tema, en el primer CD internacionalista, el mismo Gruza, toca Freedom, con sí. nosotros Freedom es una versión de un grupo hardcore, Headcrash se llama, ¿Mm? y nosotros la, la, re, la readecuamos, y también colabora Miguel de Avea Scorpus en el, en el tema del MRTA, Y luego en el segundo CD... Ah, bueno, y África también colabora en el primero, claro. desde el Teo Record. Esa es, qué bonita. El, en el segundo CD colabora Neil, que entonces él había tocado el, el bajo en especie y luego cantaba, sí. y él colabora en ofensiva, sí. y repite África áfrica haciendo Lisotza, porque nosotros desde el primer día nos quedamos profundamente enamorados de la de la voz de África y siempre, siempre, siempre nos ha acompañado siempre que hemos podido le hemos pedido que, que nos acompañe y colabore con nosotros Claro, claro, como doctor deseo y semáis vais bueno, un poco así Sí, sí, sí totalmente y luego también en el segundo hacemos la versión de Biohazard el tema que que, que tocamos nosotros bueno, versionando a, a Biohazard también bueno, el pack de rules. Fight the <ríe> Eso es muy sí, bueno. Porque, aparte, por ejemplo, eh, justamente hoy en el programa he puesto una canción de que, que ha sampleado, pues, Fat eh, la vuestra canción de Chántate. Sí. Y eso, pues, la ha sampleado y ha hecho una canción... Y por eso te, también te decía, ¿no? Que aparte de vuestros discos, habéis hecho colaboraciones hacia afuera, ¿no? En otros discos, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, el Fafis eh, ha, ha hecho el sampler, ¿no? Pero aparte vosotros cantando en alguna otra canción de otro grupo o así. Bueno, pues no te creas que muchas. Yo, por ejemplo, no. lo que me dicho ahora del sampler no, no tenía noticia. Pero, no. Bueno, sí que, sí que, por ejemplo, si entras en... ...en Internet, en el YouTube... ...pues hay bastantes grupos que... ...que versionan temas nuestros... ...desde el No te rindas al... ...al Desalojos, al Leitmotiv... ...la colaboración que hemos tenido así... ...más habitual ha sido la de... ...la de Berricharra... ...que... ...que cantamos también... ...aparte de los dos conciertos que dije... ...en, en los de gastes y Piratas... ...estuve en el último concierto de la gira... Que, ...que grabaron para el DVD... ...el que hicieron en... ...en la... ...en el gasteche de... ...de Guernica... ...mhm... Sí. Pero bueno, pues aparte de eso, no bueno con, con Inadaptats también habíamos tenido mucha comunicación y mucha mucha relación y, y con ellos sí que habíamos hecho bastante colaboración. Habíamos, habíamos escrito letras para, para temas de Inadaptats y habíamos subido al escenario con ellos. Pero... Claro, sí, porque por ejemplo Inadaptats ha colaborado con vuestro último disco en Ustrand, ¿no? Con la Guerrilla de la Comunicación, ¿no? Sí, canta, canta Medias con Fernando en Guerrilla de la Comunicación. Claro. Sí, que voz que tiene Inadaptat siempre, no se puede olvidar Si, sí, es bastante emblemática <ríe> Y aparte pues eso, vamos con pues un poco también Que vais a, pues a estar dentro de nada en Euskal Herria, ¿no? ¿Cómo? Que vais a estar dentro de nada pues, por aquí en Euskal Herria la semana que viene, si no me equivoco eh, La semana que viene vamos a, a Cucucha en Bilbo y luego tocamos eh, el 13 de en Marzo. Espeleta Y el, y es, y el 14 y... pues en Espeleta galería pero todavía no tenemos cerrados los conciertos que, que queremos hacer en, en Europa en abril, porque te, vamos a ir a Hamburgo, Klein, Copenhague y, y Berlín y estamos esperando Uf. a cerrarlos para colocar toda la agenda de abril y mayo en, en el MySpace y en, y en la página web de, de COP. Claro que es COP.cat cop sí. y el MySpace eh, COP Antifa, ¿no? En abril vamos a ir también a, a Abadiño, creo sí. que está ahí. A Abadiño, no, no sí. No me claro si es como un barrio de Durango o es un pueblo que está muy cerca de Durango, pero bueno, como siempre estos piques territoriales en Euskal Herria, igual digo que es un barrio y, y luego llego allí y me, nos corren a pedradas, pero bueno, en, en Abadiño vamos a tocar el, el 24 de abril, viernes 24 de abril. Sí, sí, has dicho bien, eh. Lo de Abadiño, sí, sí. Estaba confirmando porque yo tampoco estaba muy seguro. Pues ahí vamos a tocar el viernes 24 de abril, pero todavía no lo tenemos colgado por lo que te he dicho, porque estamos esperando confirmar todas las las todas las fechas de abril en Europa sí, porque en marzo también en marzo también el 21 también tocáis en Madrid. En Madrid, eso es con Navas Corpus se organiza la coordinadora antifascista de, de Madrid en un centro social bastante inmenso que hay. La Traba, sí, sí. Que hay Leganés, creo. No, La Traba, ¿no? Sí, La Traba es el centro social y creo que el barrio en el que está es Leganés. Ah, no, Leganés no no, no, no, no, no, no, bueno, La es... Traba está, eso, en... No me acuerdo la parada de metro, pero sí está un poco más al sur, pero está en Madrid, Madrid, capital Sí, no está en Madrid pensando la que era Querón barrio, no, tocamos en Madrid y no recuerdo en el barrio en el que está la traba, pero tocamos ahí con Aveas Corpus y eso organiza la, la coordinadora antifascista. Y pues tú bien has dicho también lo de las giras que habéis hecho porque o sea, no solo habéis tocado pues eso en el Estado español, en en países, países catalanes, sobre todo también, ya en Escaleria, ¿no? Pero aparte habéis llegado a, a Europa? Alemania, Holanda y, y Bélgica y las tres giras las las organizaba Antifascist Action, que es el grupo, grupo antifa de, de Alemania, un grupo antifascista que tiene una lucha continuada contra contra la realidad del, de los neonazis y el nacionalsocialismo que hay en, en Alemania y, y las tres giras que hicimos organizaban ellos y todos los beneficios iban íntegros por Antifascist Action. Claro, porque las luchas, por ejemplo, en Berlín, Alemania y así, ¿qué te parecieron? Bueno, eh, digamos que yo me formé políticamente mirando toda toda la lucha de los, de los autónomos a finales de los 80, tanto en Holanda como como en Alemania, en, en, sobre todo en, en Hamburgo, en la Hafenstrasse y, y luego en, en Berlín, en Crossberg. Qué Entonces... Bien. Cuando yo empecé a acercarme a, allí a Alemania, digamos que la fuerza del, del movimiento estaba un poco a, a la baja y ellos, eh, cuando íbamos a tocar, nos, nos organizaban charlas y a mí me preguntaban sobre la realidad de los movimientos sociales en, en Cataluña y sobre la, la fuerza del movimiento independentista o, o la fuerza de, de Euskal Herria, de la izquierda de El Chale. Entonces eh, yo les comentaba, bueno, pues un poco la realidad que, que había en, en nuestros dos países, nuestros dos países, bueno, yo digo en nuestros dos países porque considero que tengo <risa> nacionalidad vasco y, y catalán. Entonces explicaba un poco la Yo también lo siento, eh. <risa> explicaba un poco la, la realidad de los, de, los, de los dos países y me fijaba que, pues que la gente joven eh, lo miraba como algo inalcanzable, no la gente que tenía un poco de inquietudes revolucionarias lo veía como algo inalcanzable a la fuerte represión que tenían entonces en Berlín. Y yo les decía que, que no solo no era inalcanzable, sino que yo había crecido mirando a, al esfuerzo político que habían hecho sus hermanos mayores, los autónomos, a, a finales de los 80. Pues la lucha que hay en Alemania es muy potente, sobre todo teniendo en cuenta la barbaridad represiva que hay, porque las, las manifestaciones del 1 de mayo son manifestaciones igual de 5 8 mil, entre 5.000 o 8.000 personas y la policía, el número de efectivo policial, lo supera. O sea, la policía suele eh, desplegar dispositivos entre 10.000 o por por esa especie de Robocops que van protegidos desde el pelo hasta los pies. Pero aún así es un enfrentamiento muy... muy y sobre todo es... Eh, claro, la, la realidad de, de, de, los, de los grupos de los nazis en Alemania pues es algo serio. Entonces, el combate claro. es... es muy cotidiano y es muy continuo, muy impresionado también de las luchas que, que hacen en, en el norte de Europa. Claro, es que tú me estabas ahora diciendo lo de Alemania, de las manis, y yo también recuerdo eso, ¿no? Pues eso, los Robocops, que encima, pues eso, te van por los dos lados, como bueno, últimamente también en las manifestaciones en Barcelona se pueden ver también los Mossos de Squadra van con esa actitud, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pero aparte, es que era la rapidez con, con la que se van las manifestaciones, que van la gente casi corriendo. Sí. <risa> no sé, Porque, sí. Porque, claro, además, una vez han hecho el cordón, sí, sí. ya ni entra ni sale nadie. O sea, es esa especie de secuestro legal durante horas que el limbo de la, de la democracia occidental permite impunemente, como si no, como si no pasara nada, que secuestren claro. a, a 800 personas. Y es un método que, efectivamente, los, los Mossos de Escuadra han copiado de la, de, la, de la policía alemana claro, hecho, pero no, lo que es es, también se... suelen hacer la resistencia, no sé si pues si ya nos estamos yendo del tema, pero bueno o sea la resistencia también que se hace son los bloqueos que se suelen hacer en las manifestaciones alemanas, también creo que son muy importantes que no se aplican luego aquí, ¿no? y que es para que todos estén unidos no y escogerse todos del brazo y nadie se suelta, ¿no? Sí, todavía no hemos, no hemos como es Digamos, como es una práctica muy nueva la que los Mossos de Escuadra están eh, utilizando contra contra los movimientos sociales y el movimiento INDEP aquí en, en Cataluña y, y no se tiene muy asimilado a, a nivel, de, a nivel de, de manifestante, digamos que la gente no tenemos interiorizado el concepto de que ya que ellos nos están cerrando lo que tenemos que hacer es ir en bloque, ir todos cogidos de los brazos y cuando ellos quieran cerrar el paso a la manifestación pues nosotros tirar en bloque para adelante hasta, hasta donde lleguen las... Claro, las porque, porque claro, si encima, no... o sea, la actitud que tomaban ellos era muy... O sea, la policía era cogerlos uno a uno, desengancharlos y llevarlos a otra calle, ¿no? Sí, porque en Alemania, o sea, <risa> vas, vas eh, cercado por el, por el cordón policial y luego tienes el helicóptero encima que está filmando y luego tienes unas furgonetas con, con maderos también que... ...que están filmando desde arriba... Sí, sí. ...y por ejemplo en Alemania está prohibido el encapuchado... ...eso es, sí, también le pasó a un amigo mío eso... ...y fue muy... ...no, pues eso, encontrarse ahí en la manifestación... ...y iba, pues eso, hacía mucho frío... ...pues para menos 15 grados... ...pues para no ir bien tapado... ...iba con su bufanda y la capucha... ...y se lo llevaron detenidos ...sabes, sí. hasta sí. que lo dejaron. ...o sea que imagínate, sí, Entonces, sí. sí... ...los chacurros allí funcionan pues que alguien recibe la orden... ...y dice pues en la fila aproximadamente tal hay uno que va encapuchado, o hay uno que ha tirado un cohete, o hay uno que ha tirado una piedra. Entonces, rompen rompen la mani, entran, dividen en dos trozos, cogen a quien a quien consideren que tienen Eso que es. coger y traten de sacarlo. Entonces, de ahí la necesidad de la gente de cogerse en brazos y ir absolutamente en bloque decir, no, no, vosotros no podéis entrar, hmm. entrar aquí dentro. Claro, sí, además eran el, el grupo que me estoy acordando de todo, ¿no? y es el Anticufflick Team, no que entran dentro... ¿Sí? Que no son policías, ¿no? Dicen, son gente, pues eso, que trabaja de eso para que no haya conflicto entre policía y manifestantes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y si no hay acuerdo, entra la policía, entonces. O tratan de entrar. Sí. Eso es, sí, sí, o bueno, sí, para pasan para. por donde quieren Pero bueno, continuamos con el grupo, ¿no? Porque nos ah. hemos ido del tema. Pero bueno, vosotros también ahora... Eh, Cómo era la frase esa que hacéis de que cogéis de vid y para darle un sentido a lo de cop, cómo era? Que también pues la quería "Si en si cara dura la vida dura, un altro cop de part de los bons i fins ara mort." Entonces, es difícil traducir porque hay muchos juegos de palabras dentro de esa frase Eso es, eso es lo que me suelen decir muchas veces con el euskera, es que es muy difícil, bueno, sí, pero sería como algo en, en cara, o sea, dímelo primero y en si, catalán. Pues "i si encara dura la vida dura" Si después dura la vida que dura, algo sí, así. Si todavía dura la vida dura, pues es. otro golpe de parte de los buenos y hasta la muerte. Eso es. Muy buena y esa era de Buddy Munyo que antes también estábamos hablando de él, sí. ¿no? Y, y también la habéis utilizado como un poco de lema para vuestro retorno, ¿no? Sí, lo hemos hecho como, como sí, el, el, es, el, el eslogan no tanto el eslogan como la frase que marcaba la vuelta de la vuelta de Copa a la primera línea de ...de los escenarios. Eh, yo cuando salí estuve hablando con... ...han habido bastantes cambios en la, en la formación... ...porque yo estuve hablando con los... ...con los miembros... ...originales que... ...que, que formábamos COP... ...y bueno, pues durante estos... ...seis años que yo he estado... ...bueno, que me marché y que luego estuve en... ...en la cárcel... ...la vida de todos ha seguido para adelante... ...entonces cada uno ha ido... ...cogiendo un camino y teniendo unas responsabilidades diferentes... ...y sinceramente no se veían otra vez en, con la presión eh, con la presión con la que trabajábamos cop entonces algunos de ellos no preferían no seguir con el proyecto con el proyecto de cop y dijeron que bueno que ellos se aparcaban se apartaban de, de la primera línea que estaban dispuestos a, a colaborar en lo que hiciera falta por el colectivo En ayudar en cualquier cosa que quisiera falta yo les comenté que, que mi idea un poco era era seguir porque bueno, pues desgraciadamente la, la situación política en la que nos encontramos tanto en escalerría como en pesos catalanes es, es la que es y, y las letras y el trabajo de cop continúa teniendo absoluta vigencia entonces sí. mi intención era seguir un poco denunciando la falta de libertades que tienen nuestros pueblos la, la absoluta falta de democracia en la que en la que no podemos decidir y no se escucha nuestra voz y todas las todas las barbaridades que se están haciendo contra contra el colectivo de presos políticos vascos y vascas y que para seguir para adelante pues si ellos no, no podían seguir pues que iba a tenerla y me iba a encontrar con la necesidad de encontrar nuevos músicos y a eso a eso he dedicado un año de trabajo a buscar gente que se sintiera comprometida con el proyecto político de cop Que, ...que tuvieran un poco... El, ...el nivel musical que la banda que la banda necesita... Claro. ...y una vez lo, lo hemos encontrado... ...y hemos hecho el, el repertorio de, de temas... ...pues marcamos la, la fecha de, de salida... ...que fue el 9 de enero en Barcelona... ...y el 10 de enero en, en, en la Torchus Rock en, en Iruña... ...con adversaris ¿no? los dos además... ...con adversaris en, en, en Barcelona... Y luego el 10 de enero en la Torture Rock, bueno, pues con Anestesia, con Sutagar, con sí. Seamais, con un muy amplio de... Sí, sí. Pero de, bueno, de grupo, prefería ¿no? ver Adversaris, eso ¿eh? Te lo digo. ¿Cómo? Que prefería ver Adversaris, eso te lo digo. Adversaris, banda inmensa del hip-hop catalán. Claro. Con unas letras impresionantes, un compromiso eh, militante muy muy alto y con una... Con, con los que yo me siento muy identificado claro, tanto eso a es. nivel político como a nivel afectivo y personal un saludo aquí para el Pau y un saludo, al, un saludo adversario ¿sí? eso es sí, Pau y Rodrigo eso es, y, y Rodrí... Bel creo que se llama el DJ sí, el... pues aparte bueno nos querías ya decir algo ya para finalizar un poco la entrevista pues... con algo que te hayas quedado con ganas de decir no sé Todo. sí sí, sí. Eh, bueno eh, evidentemente la situación política en eusscalería es dura la izquierda Ver nos encontramos en un contexto muy duro y que bueno a pesar de la, la dureza tenemos que demostrar nuestra firmeza nuestra convicción en la lucha y que, y que solamente mediante el esfuerzo de todos serán reconocidos los, los, los derechos del pueblo de eusscalería Así que, bueno, Borro Cantinco, Euskal Herria. ¡Apay! Quiero remarcar. Eso es, pues, es que ricasco, muchas gracias, bueno. y que y que eso, que nos por mí nos vemos en Espeleta, que voy a estar por ahí también, así que, yo que sé, por ahí andaré cantando. Pues ahí nos vemos entonces. Eso es. Pues, muchas gracias, y quería, pues, para despedirnos un poco, ¿qué tema elegirías de COP para poner? ¿Qué tema Eso es al poble, salva al leitmotiv. Leitmotiv, eh, la vuestra. La nuestra o la de Berritxarrac, me da absolutamente igual. Yo pondría la de Berritxarrac, que es Invensa de Ríaz salva de saquerría. Es, pues a petición tuya pongo esa canción, que eh, a mí también me gusta mucho. Y pues eso, se, también se encuentra en el disco que estábamos hablando antes, de Nustrad, ¿no? Bueno, eso es. Vale, pues muchas gracias y eso, pues que hasta la próxima, ¿vale? A Ah, otra cosa, otra cosa. Sí. ¿Nos espera un nuevo CD de cop dentro de poco o no? ¿Cómo? ¿Nos espera un nuevo CD de cop o no? Pues a finales de año eh, la idea que tenemos es haber compuesto ya pues unos temas nuevos, 10 o 12 temas nuevos, y la idea sería entre final de año, principio del, del 2010 y sacar temas nuevos, porque si no sería todo como hacer un ejercicio de nostalgia y no, claro. no es mi punto fuerte. Mi punto fuerte es trabajar, seguir para adelante y aportar en todo lo que podamos. Eso es. Pues ahora sí. <ríe> Muchas gracias, ¿vale? No, no, Buen augur eh.